Estamos en la ciudad de Villa Constitución acompañando lo que es la marcha de la UOM, de los trabajadores de Villa Constitución, y digo de los trabajadores porque hay solidaridad, está el pueblo en la calle, acá estamos marchando junto al secretario general de la UOM de Villa y preguntarle eh, qué expectativa tiene en relación a que se vayan acoplando más sectores de la sociedad acompañando esta lucha. Todas, la verdad es que bueno, acá hay un montón de sindicatos, y organizaciones hermanas, Están las compañeras del Inca, las compañeras de Anzafe, de Aceitero, de ATE, creo que todos estamos sufriendo un ataque masivo hacia el trabajador, la casta terminamos siendo nosotros, eh, la casta está pagando eh, el, la fiesta de 4 o 5 que se quiere quedar con el poder y con, con los recursos de la República Argentina, son cinco familias que están definiendo el futuro de todos, no eso es lo que vino a ser Milet, es un operador de, del poder hegemónico de la República Argentina. hablo ¿con qué se encontraron hoy en la puerta de, de la fábrica? No, nos encontramos con una rémora del pasado, ¿no? con la puerta vallada, con cadenas impidiendo el ingreso de los compañeros y compañeras que, que venían el turno tarde a manifestarse en esta marcha, en esta movilización. Creo que hicieron un ingreso por el viejo barrio eh, donde antes hubo un centro de, de concentración, un centro clandestino de detención. Es como una réfora del pasado. Estamos a hoy ante un adversario diferente, que ha mutado, no pero que es el poder económico, como es pablo Roca, y Hacienda, que termina siendo cómplice de pablo Roca en este ajuste hacia el salario de los trabajadores. Pablo, hubo una actividad similar en en Zárate, en San Nicolás y ahora en Villa Constitución. ¿Cómo lo vive el pueblo en general de Villa Constitución? Los vecinos, la vecina, el almacén donde va a comprar, eh, ¿qué, ¿qué dice la gente? Bueno, la gente hoy Villa Constitución, a diferencia de las otras ciudades, vive y respira por Ascindar, es un una, empresa, una ciudad metalúrgica depende casi en su 90% de la metalmecánica, de lo que puede generar Asindar y los talleres que dependen de Asindar. Hay una idiosincrasia, no que siempre la gente ha esperado cualquier cobro, cualquier conquista que nosotros tenemos para que se mueva el comercio, para que se mueva eh, toda la industria local. Y bueno, estamos, obviamente, todos dependen de las decisiones que podamos tener nosotros. Creo que nos han metido en una doble lógica, ¿no? De que aceptemos salarios a la baja para que haya eh, continuidad laboral. Y eso es lo que nosotros no queremos hacer. Vamos a seguir peleando por la continuidad laboral. Vamos a luchar para que no haya productos importados de acero. Pero también vamos a pelear por el salario. ¿Hubo despido? Hubo despidos de contratados, lo que hubo es baja de contratos, que para nosotros son despidos, ante la caída de turnicidad, contratados que venían a hacer cobertura de vacaciones, contratados que cubrían ausencias por enfermedad, tanto en propios como en contratistas, eso se toma como una cuestión de reducción, pero si esas personas hubiesen sido efectivas estarían, estaríamos hablando de despidos masivos. La verdad es que son contratados que hace dos o tres años que estaban dentro de la planta, nosotros le decimos que son fraude laboral porque han repetido contratos financieros y que de manera incipiente los han llamado para decirles que se vayan y que los iban a volver a llamar. Y como está la economía, no sabemos cuándo va a volver a las turnicidades que supo tener la planta el año pasado. Pablo, ¿cómo crees que va a ser recordada esta marcha y este momento de la lucha? Estamos en el 11 de abril de 2024, ¿cómo crees que va a ser más adelante recordada esta marcha? Yo creo que esta marcha va a quedar en la historia una más de las marchas que ha tenido la ciudad de Villa Constitución histórica. Creo que más allá de todo, acá están los que quieren estar se fue invitando a todas las organizaciones hermanas, están todos los compañeros y compañeras que, que representamos, en su inmensa mayoría, eh, y no están los que no quisieron estar. Y creo que se perdieron este, este escenario, se perdieron este contexto. Haber lanzado el paro por tiempo indeterminado generó... Gracias a esta seccional, que se traen muchas negociaciones en otras mesas y que ya obtengamos el compromiso de palabra de, del Grupo Económico de Asindar de otorgar el aumento que era el objetivo que teníamos en base al índice de precio al consumidor. Tenemos información de que compañeros y compañeras trabajadoras que venían de otras ciudades eh, tuvieron que ser requisados, por eso se demoró un poco eh, la unidad de todos para empezar a marchar, ¿qué información tienen al respecto? Sí, eso es cierto, controlaron todos los colectivos, controlaron todos los compañeros y compañeras que vienen de otras ciudades, y, y bueno, entendemos que es parte de la estrategia del gobierno, ya nos ha pasado cuando fuimos a visibilizar el conflicto en la autopista y cortamos una de las manos, salían las dos manos y dejamos libre la colectora, la Bullrich mandó a cagar a palo con gendarmería, nosotros nos fuimos de la autopista de manera pacífica porque entendíamos que el paro era un par de horas hacer una demora, hacer un gesto porque junto estaba eh, la Expo Agro y ella vilmente dijo que había desalojado cuando en realidad ya, ya no habíamos ido y lo que tiene que hacer la Bullrich como ministra es preocuparse por la lucha contra los narcos en Rosario contra los narcos en la ciudad del Corrubano de Buenos Aires y, y no contra los trabajadores y las trabajadoras, están más preocupado por pegarle a los trabajadores y las trabajadoras por pegarle a la gente que tiene hambre y va a pedir un plato de comida y no por perseguir y, y encarcelar a, a los grandes hegemónicos, poderes hegemónicos que controlan el lavado de dinero de la República Argentina contra los poderosos. La CGT se juntó con el gobierno. Eh, ¿Hay paro general? ¿Se viene? ¿No se viene? La verdad es que nosotros estamos pidiendo información a la UON Nacional. No tengo mucha información de eso, pero espero que se vengan. Muchas gracias, Pablo.